Esto, un recuerdo además, una reflexión sobre una importante figura De un importante género musical argentino eh, Representante de toda una región, el litoral Raza del Guayaquil, la selva no te he olvidado Tu alma guaraní, perdura en el suelo amado y desde el verdor del monte natal, la brisa es utile. Y por eso nos interesa la palabra de Conrado, porque como nosotros Hernán batalla para la difusión de la música nacional, que a veces no encuentra aire en los medios de comunicación, ¿no? Creo que vale la pena el apunte ese acerca de evocar las figuras en su momento y, y darles el realce que merecen. Sí, notable, lo que acabamos de escuchar, parece mentira que se tenga que morir Ramona Galarza para que escuchemos a Ramona Galarza, una síntesis perfecta lo que dijeron, porque realmente, eh, eh, bueno, ella tuvo igual una presencia... Eh, ...muy sólida en los escenarios... ...incito lo que dije antes... Eh. En, la, ...en los escenarios regionales... ...Ramón Agalaza siempre... ...sigue siendo un estandarte... ...como lo fue también... Eh, ...hace ya muchos años... ...Don Tránsito cocomarola y demás... ...que su pueblo, el pueblo que pertenecen ...lo reconocen... ...en ese sentido. Lo interesante... ...cómo se ha abierto, ¿no?... ...el, el juego en distintas instancias... ...da la sensación de sectores enteros, no franjas enormes de la población, a las cuales les mencionás a Tarragó Ross, o le mencionás a Julio Sosa, o le mencionás a Homero Espósito, o le mencionás a ramona galarza y parece que eh, estuvieras hablando de otro planeta, de los venusinos que acaban de hacer su función en los aires de ese vecino lugar. Eh, hay un corte eh, hay un corte pero no sé si es un corte tan generacional como se pretende como sociocultural Sí, después eh, a ver hay, hay experiencias nuevas del folclor que han tenido una, una acogida favorable eh, y yo no podría decir que tal cosa resongar, cuando se pone viejo resonga más. Eh, de que claro, no, no, no es generacional contrar. eso. Hay muchísimos pibes que tocan chacarera, hay muchísimos pibes que tienen orquesta de tango, hay sí, eh, muchísimos claro. pibes que hacen fusión eh, con los distintos géneros nuevos, rap, con, con hip hop, con rock. Eh, el tema creo que viene por el, por el ambiente cultural en el cual se desarrolla, que es completamente distinto. Sí, claro, hay, hay un sector que siempre también estuvo, porque no olvidemos que nosotros aquí en Café al Paso, en La Señal, le damos mucho al tango, ¿sí? eh, y también hubo sectores en pleno apujero del tango que le daban la espalda. Es decir, tal vez había un presupuesto mayor colocado para la difusión, bueno, un montón de, de elementos para tener en cuenta, pero el sector por decirlo de alguna manera, que se me permita, Tilingo, tal vez que las grandes urbes, Buenos Aires particularmente, y sí, siempre le da la espalda todo lo que puede testimoniar algo de su tierra, de sus cosas, que en general es, es muy hostil, no sé qué pasa en otras regiones, Eh, en París si se sigue escuchando eh, la música de Charles Prenet en sus nuevas versiones no lo sé, realmente no lo sé pero si acá parece ser que en Buenos Aires en el circuito catastral que hoy quieren abrir las clases eh, vaya a saber por enseñar qué urgencia de enseñar tienen cuando no pueden transmitir de otra manera ¿no? no voy a hacer una comparación de carácter chauvinista pero lo que es justo me parece que es importante señalarlo la potencia de la música argentina, como la de la música norteamericana, tal vez no tengan parangón con Francia, por ejemplo, eh, donde sí. lo que se han destacado son grandes solistas, pero no géneros intensos que se puedan identificar y relanzar. Aquí la creación es muy, muy fuerte. En varias zonas de América Latina también, en Estados Unidos también, hay música propia, no con fuerte, sí. fuerte raíz, expresión, Eh, dinámica y emoción vinculada con el ser vocal, con los que lo elabora sí. con el entorno de quienes lo elabora sí, en grandes trazos coincido, el material fundamental musical y poético por ejemplo del tango y ciertas expresiones del folclor encuentran una riqueza que rara vez se encuentra en, eh, en, eh, en la música popular de otros países. ¿sí? Eh, la capacidad de un cadíquico y demás puede estar eh, reservado a las, a las piezas poéticas que no son canciones. Claro. Una cosa es hacer una linda canción, otra cosa es construir un género denso, ¿no? un género sí, claro. culturalmente articulado, con gran brillo. Una cosa, es, una cosa es construir una linda balada en, en algunas de las zonas europeas y otra cosa es el jazz dijo ¿sí? hay una diferencia sustantiva entre el desarrollo de determinadas músicas y otras acá Carlos Aira dice gran acierto el homenaje a Ramona Galarza el pulso del pueblo esa es la idea, es nuestro pulso eh, y dice Fautino Velasco, el folclore no existe en nuestras radios de esa zona está el chango espaciú los Hermanos Cuesta, en Diamante Entre Ríos, por ejemplo, y no se escucha. Soledad en su momento arrastró gente, pero falta difusión. Bueno, el tema también es lograr que eh, todo esto se despliega a través de la calidad, no del forzamiento, es decir, que no se transforme en una obligación, no hay obligación de transmitir tal o cual música. El tema es, ¿por qué no escuchar lo que está bueno? Esa sería mi visión del tema, ¿no? Sí, por ahí se sí da el, el espacio de, de tiempo que nos queda también pensar si tenemos que depositar en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires eh, toda la expresividad nacional, el público de Buenos sí. Aires es un público muy exquisito es un público, no le voy a menguar su capacidad eh, como espectador y como realizador también eh, de sus distintos géneros y eh, pero, pero en general eh, uno tiende a si no está en la calle Correia, no existe. No existe. Y digo, en las repetidoras del interior y demás, los canales locales, también se hablan otras cosas, por suerte, ¿sí? Y en, la, y, en y en las localidades chicas, de, estás pensando en el Chamamé, por ejemplo. Uno escucha el Chamamé que hoy el, el chamamé que estado, que viste característica que le entregó eh, la interpretación laarza, pero hay otro otro chamamé el de los hermanos Barrio, el de los hermanos Cardoso, un chamamé eh, más de tierra adentro, por ahí de menos volumen poético, pero pero con un ritmo también distinto y uno va a cualquier pueblito y se escucha eso, tanto se escucha tanto eso, eh, sí, igual eh, es claro. cierto el, el, la importancia de Bueno, el espíritu de la ley de servicios de comunicación audiovisual, en qué sentido, y que sean menos repetidoras, vos justamente eh, referiste el término, y más generadoras ¿eh? en los medios del de país. Porque hay, hay un intento de monopolización, hay un intento de hegemonía plena de transmisión, no solo de información, sino también de cultura sobre el conjunto del territorio. Sí, sí sí en cuanto a información es muy curioso estar en el interior y ponerla poner eh, la televisión y ver qué que el subte de anda o no anda y uno dice pero puta, estoy en, en en una localidad con características verde están pendientes si anda el subte o no en Buenos Aires me parece que eso habla de lo monopólico de lo que hablábamos antes de de, de, de, de, de, de qué bueno que se está expresando no sé si si cabalmente todas las medidas ¿Sí? Eh, y si no estamos volviendo a perder en materia comunicacional, habría que pensarlo. ¿sí? Eh, Hernán, nos quedó todo por hablar y nos sí. monopolizó eh, Ramón hasta en el diálogo con Miguel Barrio, que los había adolorido de puro correntino. Eh, sí. Te convoco mañana, si hacemos a tiempo, después arreglamos, para hablar de trabajadores de educación, clases públicas, pandemia y derechos laborales. ¿Qué te parece? Eh, claro que sí, vamos a estar, sí, sí, sí podemos compartir el aire, eh, porque realmente eh, se lo está enfocando desde los niños, que obviamente eh, es el primer factor, pero están a despecho de la eh, seguridad de los trabajadores. Yo creo que esta pretensión de la RETA no es una pretensión educativa, tampoco es eh, eh, tiene otro tipo de... lo que lo que quiere realmente es causar una provocación más, un malestar más. El de ayer con la represión de los trabajadores de la salud fue muy notorio. Y me parece que es momento que el movimiento obrero, además del gobierno nacional, le ponga los puntos a este señor que, insisto, tiene un alcance catastral muy chico. Lo vamos a desarrollar. Así termina la, la señal, y mira con qué nos vamos, porque encontramos algo... Por un lado, eh, Luis Landricina nos acompañó en todo el primer tramo de, de la señal hace muchos años ya, eh, con sus narraciones, ahora nos enteramos, está muy aislado en su casa con la pandemia, y está padeciendo esta salida. Landricina y Ramona Galarza juntos, con ellos nos vamos... Te despido, Hernán Jaureguiber, los saludo a Nehuen Guzmerotti, saludo a Omar Sanarini, eh, y nos seguimos encontrando, pero dejamos a y la me... audiencia con estas dos voces maravillosas. ¿Qué te parece? Y me quedan en deuda el recuerdo de Ipacaraí que ver también con la evocación que se hizo hace un rato de la saga ya eh, Francia López, Solano López, eh, del Paraguay, que también, Taleño... ¿no? a ellos y a sus arpas doña Ramona Galarza escuchamos, arrancamos con la andricina y el balado Ramona Galarza Nos un abrazo gigante el hombre es un poco reflejo de la geografía que habita de ahí que el hombre del litoral tiene la alegría que le contagia un paisaje de verde y agua de fruta y selva, de monte y río de caza y pesca y eso es lo que lo ayuda a disimular a veces la nostalgia de la distancia, a veces este, la angustia de un mal salario, la tristeza de la soledad. Y esa predisposición natural es la que lo lleva a querer eh, compartir su alegría, ¿sabes? Y, claro, eh, a veces lo hace por caminos de la fantasía, sí, inventando pero... cosas, exagerando, agrandando, porque sabe que o que te va a impresionar o te va a hacer reír. Por ejemplo, como el Hilario Fleit, un poblador viejo en mi pago que decía, mire, mal malambiador como yo no creo que haya. Fíjese que yo ya malambeaba de chico en la escuela, en Pata, en Alpargata como sea, mire, fíjate y, y en las épocas malas, el Tata, cuando no tenía para contratar tratorista palarada, yo en vez de escuela me calzaba dos rejas en las botas y en tres malambos, mire, me haraba 15, 20 hectáreas ahí nomás. ¿eh? Y se quedaba serio yo lo quedaba mirando, viste, y además se autoconvencen de la mentira. Y fíjate que en el caso de, de los Quinteros, una reunión de Quinteros que estuve sobre la, la costa del Paraná en Santa Fe, estaban a, hablando y son igual que los que los pescadores, ¿viste? Agrandan la presa y ellos agrandan la producción. Y hay un tal Benite, tipo muy mentiroso. Y un gallego lo estaba chichoneando diciéndole de que, que la quinta del este año me han dado dije, la, la, los tomates más chico kilo y medio, dos kilos. Eh, los rabanitos lo usó para rabanitos y para bochas. Y, y con el zapallo, con la mitad de un zapallo en mi quinta hicimos la carroza para carnaval del club. Y como Benite no reaccionaba al mismo gallego le dice... ¿Y usted, don Benítez, cómo le anda la quinta? Y don Benítez, muy parco. Baja el mate, así saca la hombilla de la boca... ...le dice, lindo nomás. Y quedó pagando el gallego. Y le dice, ¿y la familia qué tal? Don Benítez lo mira y le dice... ...lindo nomás, hay quedaron en las casas... ...tomando mate a la sombra del perejil. Claro que este mismo hombre... ...que pareciera tomarse la vida en broma... ...es el mismo hombre que anónimamente... ...hace el país todos los días... Es el hombre que cuando las circunstancias o contratiempos de la vida desbordan su capacidad de aguante... ...bueno, eh, vuelcan su angustia en el cauce de un vino de sábado a la noche. Eh, un vino que inventa una borrachera que los puebleros a veces no entienden o no comprenden. Y que él trata de explicarles nomás, no de justificarlo Alguna vez escuché a un achero tratando de explicarme su curva. Y decía que allá los puebleros me miran extraños... ¿Por qué me emborracho? Se preguntarán Porque mientras dura la fiebre del vino Me alegra el derecho De poder soñar Clavado muy hondo En la historia corre correntina Por fin del norte